Nosotros eh, estamos en este momento enfrentando el agotamiento de nuestra materia prima principal, eh, la cebada malteada, que como sabemos todos por razones climáticas, no se puede producir en Venezuela ni en ningún clima tropical. Eh, desde febrero de este año hemos estado advirtiendo al Ejecutivo Nacional y a la opinión Pública en General, lo hicimos a través de un comunicado de la Cámara Venezolana de Fabricantes de Cervezas, y eh, que en esta situación este estaba por presentarse pues dado que no habíamos tenido pagos oportunos a nuestros proveedores internacionales y efectivamente pues a la fecha pues eh, estamos en una situación no hemos podido solventar eh, ese problema y el punto pues es que para el momento pues no se nos ha asignado las divisas necesarias para poder hacer frente a esa obligación de pagarle los proveedores por la materia prima que ellos este despachan y, y, y nos venden. Entonces, esa básicamente es la situación.